Bueno, vamos a Ostaundo porque tienen preparado para celebrar la llegada de la korrika en la comarca, una córica korrika txiki. Itziarkas Tresanas, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ostaundo. ¿Qué tal, Egunon? Aupa, Egunon. Bueno, que la korrika pasa, pero exactamente no llega hasta Ostaundo, pero ustedes no se no se preocupan mucho porque quieren también contribuir con actividades para los más peques, sobre todo para los para ellos para celebrar esta este acontecimiento, ¿no? Sí, bueno, pues puesto que este año pues no pasa la córrica por Ocondo, pues entre Ocondo Escola y el ayuntamiento pues, hemos decidido eh, organizar una córrica chiquia pues para apoyar el de Euskera en Ocondo. Y bueno, y que, y que se ha organizado para mañana, pues a la mañana una córrica chiqui, que será desde el frontón hasta Ocondo Escola, y luego por la tarde pues tendremos un teatro para los niños de Jaquín Tajolas una discojaia. Uh -huh. ...y bueno, pues animar a todos los vecinos... ...que no solo es para los niños de Ocondo... ...sino que a todos los vecinos de Ocondo... ...pues que se acerquen hasta el frontón... ...y que apoyen pues eh, a la currica... Uh -huh. uh -huh. ...bueno, pues la currica Chiqui... Que, ...que llega mañana a, a Ocondo... ...ahí que se van a... ...la van a pasar estupendamente bien... ...sobre todo los más peques, ¿no?... ...pero los Aitas uh -huh. y las Amachus también... ...porque verán ahí a los niños felices... ...así que bueno... ...bueno, y para San Pruduncio... ...supongo que también tenéis previsto algo... Sí, pues bueno, pues eh, me gustaría recordar a, a todos los ocondorras que el día 28 es eh, la fiesta de la ermita de San Furencio de Ocondo y que, que es una ermita que está situada ahí en el barrio de San Román y bueno, pues que estamos preparando una romería porque es una fiesta que es tradicional y pues bueno, no queremos que se pierda y que queremos potenciarla. Uh -huh. Entonces bueno, pues animar también a... ...a todos los oconduarras que se acerquen... ...ese día hasta esta ermita que es muy bonita... ...y que se hace una fiesta pequeña... ...pero que está muy animada... ...y que todo el mundo se lo pasa muy bien... ...y bueno pues eh tenemos una, varias actividades preparadas... Uh -huh. pues, eh, ...pues pues la misa en honor al santo... ...luego va a, ver, eh, va a estar todo ambientado con Triquitilaris... ...y bueno pues eh, el club de deportivo Los Mortis de Ocondo... ...pues van a preparar una parrillada... ...pues con todos los mejores productos del cherry y pues bueno, en un poquito de chacolí de rico de Ocondo. Estupendo, que tenéis ahí un chacolí magnífico, ¿eh? Sí. <risa> bueno, pues eh, eso para San Prudencio, que será el día 28, fiesta de, de la del patrón del del patrón de Álava. Uh -huh. Por cierto, la ermita que se recuperó, ¿eh? La ermita de la de San Prudencio que fue la que se recuperó después de de algún sí. litigio que hubo por ahí, ¿no? Pero bueno, sí. finalmente bien resuelto y bueno, ya todo solucionado. Ajá. Uh -huh. ...y ahora lo que nos ocupa es pues eso, la, la fiesta... ¿Mm? ...sí, potenciar esa fiesta... ...y potenciar todas las fiestas tradicionales... ...y las romerías... ...y que no se pierdan y que, y que pues que aguanten, ¿no?... Mm. ...bueno, pues ya saben, primero... ...tenemos mañana la Corrica Chiqui... ...en Ocondo, para todos y todas... ...y el 28... ...que es el próximo... ...el, el próximo, no, el siguiente... El, ...la, la, sí, la el última siguiente, semana... Sí. ...28 de... ...de este mes de abril... ...pues la fiesta de la ermita de San Prudencio... Sí. ...Ichiar Castresana... ...concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ocondo... ...pues a pasar buen día, es que recasco... ...es que recasco suey,